...unos minutos con el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Claudio Pérez de la Prida. Eh, Claudio, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, Claudio, en las últimas horas se conoció que la firma Cablevisión ha presentado una medida cautelar en un juzgado de Capital Federal porque no quiere pagar eh, el uso del espacio aéreo. Sí, es correcto. Sí. Eh... Inició una acción declarativa de certeza en un juzgado de la capital federal con un pedido de una medida cautelar. Eh, nosotros nos hemos presentado, hemos eh, hecho el informe al que alude la ley eh, de medidas cautelares y hemos planteado la incompetencia. Eso es un poquitito... Eh, lo que hay hasta ahora. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué argumentos eh, tiene Cablevisión para, para pedir esta acción declarativa de certeza? Digo, ¿sobre qué artículo, sobre qué ley la pide? Y sobre la vieja ley de telecomunicaciones de la época de Anganilla, creo que es la 10, ahora no recuerdo el número de la ley, mm. pero pues, la vieja ley, eh, el artículo 39 eh, y eh, está aquí, eh, en base a la cual eh, las, eh, eh, las telefónicas han gozado de exención hay un fallo que, eh, contra la municipalidad de general pico en donde la corte dijo que están exentas pero las telefónicas no es cierto mm. eh, La ley, bueno, es la, ahora la, la, la 19.798, el artículo 39, 39, la vieja ley de telecomunicaciones. ¿Esta, esta ley está vigente o no? Está vigente en algunos artículos, ah. está vigente en algunos artículos. Ah. Eh, lo que pasa es que después de esta ley, estamos hablando de una ley que tiene, no sé, pero arriba de 40 años y más, y más yo me debería decir 50 años, hubo modificaciones, La primera modificación fue eh, que se sacó lo que era radio y televisión por una ley del año 80 y, eh, y después hubo, de, es, esa ley se modificó en dos oportunidades eh, con la ley de medios y después la ley de Argentina satelital, ¿no? de televisión Argentina satelital, creo que es, denominada de esa forma. Sí, Argentina digital. Argentina Digital, exactamente. Eh, a ver, nunca se derogó totalmente esa ley, lo que pasa es que eh, el tratamiento del servicio telefónico es distinto al tratamiento de lo que era radio televisión, ¿no? y televisión, hoy comunicación audiovisual, eh, y lo que ellos están planteando es que esa incensión le correspondería, y bueno... Eh, Hoy por hoy eh, todavía nosotros no hemos, eh, si bien hemos hecho el informe al que alude la ley de medidas cautelares, hemos planteado la incompetencia y hemos del, dicho que en principio no corresponde a esa exención, no hemos, técnicamente todavía no hemos contestado a la demanda porque todavía el, el juzgado no nos corre traslado de la demanda. Claro. Eh, más allá de la cuestión esta judicial, ¿qué, qué se trata? ¿De una, de una chicana política? ¿De, ¿De algo que está buscando la firma para seguir dilatando y, y no pagar esta deuda que tiene? La verdad que no lo sé, porque, a ver, Cablevisión es, es una empresa que tiene... Eh, opera en distintos lugares de La Pampa y del país y, y en algunos casos viene pagando. Yo no sé si esto es, un, es un, una chicana o, o, un, o, o que realmente está interesado en llevar esto a, hasta la corte como para... En, los en las restantes partes del país. La, la verdad que no lo ignoro porque eh, no he tenido una conversación con ellos después eh, de, de iniciar este proceso, así que no, no, no, no, no, no sé qué es lo que piensan ni cuál es la estrategia final de, de esta gente, ¿no es cierto?, eh, Lo eh, cierto es que el juicio lo iniciaron. Claro. Eh, eh, con respecto al juicio que le inició la municipalidad sí. para cobrarle esta deuda de unos 8 millones, ¿en qué etapa está? Bueno, ahí le trabajamos embargo sobre unas cuentas, está de embargada las cuentas esas, está pos, eh, el importe del embargo ha sido, fe, eh, o sea, está depositado en una cuenta de depósitos judiciales, o sea que. Y ahora han interpuesto una excepción, que está, estamos a la verdad contestándolo eso un poquitito, ¿no es cierto? Mm. Eh, eh, no, todavía no tenemos el texto de las excepciones, pero... Mm, eh, apuntan creo que también al tema de, de, de que iniciaron el juicio en Capital Federal, ¿no es cierto? Ah, claro. eh, pero bueno, nosotros eh, seguiremos a, a, para, para adelante con el tema del apremio eh, y esperamos que la justicia de Capital se declare incompetente. Si, Si no fuera así, discutiremos la competencia o las cautelares o hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Ah. Eh, eh, con, con respecto a los grandes deudores de tasas de la Municipalidad de Santa Rosa, ¿han avanzado o, también en las intimaciones? ¿Cómo está el tema ese? Estamos iniciando prácticamente todas las semanas juicios, ¿no es cierto? Uh -huh. en lo que es de lo más variado, hay gente que o empresas que deben importante dinero, hay otras que menos. Estamos tratando de avanzar, ¿no es cierto? Eh, y en los juicios que ya estaban iniciados estamos eh, eh, viendo eh, de impulsar los mismos, ¿no es cierto? Eso es un poquitito eh, el, la, el camino a seguir, ¿no es cierto? Eh, a ver, juicios inician toda la semana y hay gente que viene eh, a cancelar... Eh, todos los días no es cierto esto es una cosa de que se inician y, y hay gente que paga no es cierto eh, igualmente grandes deudores grandes deudores como si le ponemos un parámetro como cablección no tenemos tenemos sí, gente que debe eh, dinero pero no a los valores de que estamos hablando no es cierto claro. eh, Sí, sí, sí, son, son más chicas las deudas. Sí, son más chicas, 100, 200, 300 mil pesos, eh, lo cual son importantes las deudas, pero no a nivel de... de, de, de, de eh, lo, eh, teníamos otro, otro juicio grande, pero se presentó en moratoria, se, eh, y bueno, arregló y pagó, eh, pero hoy gran, gran deudor es, es Cablevisión. Bien, Claudio, le agradecemos estos minutos Ajá, con, con Radio bueno, Kermes. Eh, era la palabra del director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Claudio Pérez de la Prida, eh, dándonos algún detalle de este amparo, de esta medida cautelar que ha presentado la firma Cablevisión.